María del Carmen debió haber nacido en vertientes aquí hace 20 años y pico. María del Carmen atraviesa el parque y todos los ojos le alan el vestido. María del Carmen revuelve la tarde del pueblo pequeño que ve cómo pasa. María del Carmen, el recién llegado. Descubre enseguida lo mucho que faltas A María del Carmen la envuelven en los ruidos Que salen del tándem inglés del central A María del Carmen el pelo y la piel De seguro le huelen a mí el residual María del Carmen tan limpia y tan libre Limpia de ser virgen, libre de prejuicios María del Carmen, tu entrega es total Porque a ti los misterios te sacan de quicio María del Carmen puede conversar sobre la economía Y sus ojos son anchos María del Carmen me mira el anillo en la mano derecha Sonríe despacio, María del Carmen. No piensa en los trapos, ni en lazos, ni en cintas, ni en viejas muñecas. María del Carmen, olvida a los novios. La patria es quien toca de noche en su puerta. María del Carmen. La iglesia sabe dónde está, pero no la visita. María del Carmen se asombra con todo, pero si la miran, no baja la vista. María del Carmen, aunque no te he visto, podría pintarte en todos tus detalles María del Carmen será inevitable y un día tropiece contigo en la calle María del Carmen y si llego a encontrarte te entregaré